Un poquito mejor creo en el primer cuarto, por ahí hoy bueno, no acodo no, no, mucho, bueno también venido a Puerto Rico, pero estamos bien. Pasa a paso no primero, no hay que hablar, creo que hay que trabajar partido a partido y tratar de hacerlo de la mejor manera.